Aquí, Radio Anti-ZP, emitiendo desde Madrid, España, os habla José Luis de Valero. La pasada emisión, dedicada al 11M, se cerró con los sonidos del silencio, en memoria de nuestros muertos, de los ausentes, pero hoy la abrimos con este himno dedicado a Valencia, y que yo particularmente también dedico a todos los valencianos y a todos los españoles. Que llevamos a España en nuestro corazón. En esos corazones que cada 11 de marzo permanecen arriados a media asta. En estos corazones que vibran de emoción cuando cantan los fragmentos iniciales y finales de este maravilloso himno. De esta letra auténticamente patriótica. Para ofrecer nuevas glorias a España, tocha uno veu, yarmans vingeu. Ya e n e l t a l l e r y e n e l c a b r e m o n c á n t i c s de amor, himnas de Pau, flamejan laira, Nuestra Señora, gloria a la patria, visca Valencia, visca, visca, visca. Yo también en este día, en este día, después de haber pasado por el calvario del 11M, de nuevo, otro año. También lleno mi pecho y digo: Visca Valencia, Visca. Creo que la traducción literal del himno a Valencia, en su primera y última estrofa, no tiene desperdicio. Fijaos qué letra. Para afrendar nuevas glorias a España, todos a una voz, hermanos venid, ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Hondee en el aire nuestra bandera, gloria a la patria. ¡Viva Valencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Quizás sea esta una utopía lo que voy a decir, pero si algún día los dirigentes del resto de comunidades autónomas escriben una letra parecida a esta, entonces podremos afirmar con mucho orgullo que España es una sola e indisoluble nación. El Himno de Valencia es una composición musical del siglo XVI, sin letra, aunque de motivación religiosa, que se interpretaba en el día de San Jorge, entonces patrón del antiguo reino de Valencia, y al que asistía el rey de la corona de Aragón. El compositor José Serrano integró su pieza musical en parte del himno de la exposición regional de 1909 en Valencia. Curiosamente, y según datos recogidos de Wikipedia, la partitura original con su letra en castellano está depositada en el archivo municipal de la ciudad de Murcia. En 1957, un grupo de empresarios murcianos, probablemente de la industria conservera, adquirieron la partitura de Serrano que había sido donada por su viuda a Radio Juventud de Murcia, organizadora de España por Valencia, la gran subasta. Este recordado programa se emitió durante varias semanas para recaudar fondos para ayudar a las víctimas de las inundaciones acaecidas en Valencia ese año, en 1957. Medio siglo después, aún se recuerda el torrente de solidaridad, no solo en Murcia, sino en toda España, que se movió para ayudar a los valencianos. Se subastaron muchos objetos de gran valor histórico. Material y sentimental, entre ellos la partitura del maestro Serrano, que alcanzó la entonces astronómica cifra de 20.000 pesetas, 20.000 pesetas de 1957, claro. Posteriormente la donaron el Ayuntamiento de Murcia. Allí, en el archivo municipal de la ciudad, permanecen en la actualidad los documentos con los pentagramas de la composición centenaria. Y ahora, amigos míos, voy a dar lectura a, a una nota que nos remite Manuel Roca desde Caspe, Zaragoza. Y dice lo siguiente: Amigo José Luis, en Caspe, mi pueblo, en una casa de 60 metros cuadrados, calle Santana, número 44, están empadronados al loro. 423 paquistaníes. En otra de 45 metros cuadrados, calle Mayordiez, están empadronados 195 marroquíes. Todos estos con la cartilla de la Seguridad Social y sin trabajar. Otros tienen una paga del gobierno de Aragón y, claro, están locos de contento con su paga de 450 euros. Y esos no dan palo al agua. Todos ellos son ilegales y el ayuntamiento lo sabe y calla. En la calle Mayor, en una casa de 70 metros cuadrados, hay empadronados otros 160 magrebís sin trabajo y con la cartilla sanitaria. La seguridad social la pago yo y millones de españoles también lo hacemos. Para nosotros, no, lo hacemos para nosotros, no para que,、eh, los que vienen de fuera. Nos quiten el trabajo. Esto es un atropello, continúa diciendo. Mi pregunta es: ¿de qué viven estas personas? ¿Por q u e hay cada vez más robos en mi pueblo? Esto sí que es denunciable. Te envío un saludo, José Luis. Y firma Manuel Roca, desde Caspe, Zaragoza. Pues, en fin, amigo Manuel, yo, yo solo puedo darte un consejo. Haz como yo, pídele cuentas al rey, aunque personalmente opino que sigue la misma política que Zapatero. Estos asuntos que, que afectan al pueblo llano, a este pueblo soberano, aunque destronado y sin corona, pues estos asuntos, digo, son relegados al olvido por los poderosos, por el poder legislativo y también por el poder real. Y además, no nos asombremos. Desde tiempo inmemorial, España siempre ha sido cuna de caínes, con o sin corona. Pero también siempre estos caínes han traicionado y vendido a su pueblo por un plato de lentejas con tal de llenar su bolsa. No nos olvidemos de esto. Y hazme caso, Manuel. Pídele cuentas al rey. Y hablando de traiciones y desafectos a un pueblo. No olvidemos que el rey de un pueblo, si se precia de serlo, tiene la obligación real y moral de estar por encima de cualquier discordia que pudiera haber entre los partidos políticos que gobiernan su reino. Y que como rey debería haber impuesto su real presencia, igual que lo estuvo el año pasado, en el lugar donde hace cinco años su pueblo fue masacrado. Por. Por eso te digo, Manuel, que, que aquí ahora, como yo lo estoy haciendo, le pidas cuentas al rey. Y ahora, amigo Manuel, para, para quitarnos el mal sabor de boca, te dejo con una jotica. Que la disfrutes. Fuerza, Aragón. Y ahora me voy a permitir adjuntar un clip de audio remitido por Hispanicus de Hispania、eh, con, un, con la voz original de César Vidal en su programa La linterna. Escuchadlo porque verdaderamente este clip de audio es para quitarse el sombrero. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva Singladura de la Linterna, hoy martes 24 de febrero de 2009, festividad de San Modesto. Corría el año 1921 y, más concretamente, el mes de julio, cuando un inesperado ataque moro sobreanual desencadenó un desastre militar de las tropas españolas y el desplome de la comandancia de Melilla. Tras causar la muerte de millares de soldados españoles, las fieras jarcas del rebelde Abdelkrin se dirigieron a la ciudad española de Melilla con la intención, como era su costumbre, de destruir, saquear, violar y asesinar. Fue precisamente en ese momento cuando entre la barbarie de los moros y los indefensos civiles españoles se interpuso la destreza militar de la Legión. Tras una épica marcha a pie hasta Tetuán, s donde tomaron un tren con destino a Ceuta, y tras una nueva marcha acelerada, las banderas primera y segunda de la Legión llegaron a Melilla, donde la población las acogió con júbilo. No quedaron defraudados los melillenses. En las horas siguientes, las banderas primera y segunda constituyeron un baluarte que salvó a Melilla de la brutalidad de Abdelkrim y sus moros. La Legión, como en muchas otras ocasiones históricas, había cumplido con su deber. Hace unas horas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha disuelto la segunda bandera de la Legión, la misma que en 1921 salvó Melilla de los moros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de acuerdo con el Real Decreto 416 2006, se estableció una nueva organización y despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, creando un nuevo ente de carácter militar al que se denominó Unidad Militar de Emergencias. Segundo, según el preámbulo del texto, la razón era que la transformación de las Fuerzas Armadas ha constituido el elemento catalizador de la política militar que desarrolla el Ministerio de Defensa. Es un proceso de cambio profundo y sostenido, un proceso integral que afecta a las Fuerzas Armadas en todos los aspectos. Tercero. El Real Decreto asignó a este ente la misión de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia, grave riesgo o catástrofe ante la creciente demanda de la sociedad española. Cuarto. Esta nueva organización aniquiló de manera tajante la última división que quedaba, la mecanizada Brunete número uno, antes acorazada, pero creó esta nueva unidad a la que dotó de un cuartel general, una agrupación de medios aéreos —que jamás han tenido en España ni siquiera las divisiones—, cinco batallones de intervención y un regimiento de apoyo. Quinto. De esta manera, la nueva unidad se convirtió en la única división del ejército español, dotándosela por añadidura de unos medios sin paralelo en nuestra historia. Sexto. El armamento de la citada unidad se convirtió también en el más novedoso, completo y eficaz de las Fuerzas Armadas Españolas. Séptimo. La paga de sus soldados también resulta especial, ya que superan un 50% a la que perciben los de las otras unidades. Octavo, su radio de acción y distribución abarca todo el territorio nacional, sustentándose además en una filosofía bien distinta de la propia de las Fuerzas Armadas, que suena a un eco de la cosmovisión propia de Rodríguez Zapatero. Noveno. La citada unidad, conocida vulgarmente como División ZP, depende directamente no del Rey, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tal y como establece la Constitución, ni tampoco de Presidencia del Gobierno, sino directamente del propio Rodríguez Zapatero. Décimo. En paralelo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha ido eliminando unidades históricas de especial relevancia, como distintas banderas de la Legión, que durante décadas han defendido con valentía y honor a la patria. Un décimo. Así, el año pasado se disolvió la quinta bandera de la Legión con sede en Ceuta y duodécimo. La última unidad disuelta, siguiendo ese plan articulado por Rodríguez Zapatero, ha sido la bandera segunda de la Legión después de casi nueve décadas de servicio a España. La segunda bandera de la Legión ha sido hasta hace apenas unas horas un símbolo real de lo más aquilatado y noble del espíritu castrense español. En el espíritu de los tercios redivivos, la segunda bandera no solo combatió destacadamente en las duras condiciones posteriores al desastre de Anual, sino que además representó un notable papel en el desembarco de Alucemas, la primera operación anfibia de la historia contemporánea que acabó con la sanguinaria rebelión de Abdelkrim. Por si fuera poco, también durante la Guerra Civil, sus legionarios lucharon con denuedo en frentes como el de Extremadura, el del Norte, el de Aragón o el de Cataluña, todos ellos decisivos en el desenlace militar del conflicto. E incluso llegada la paz, la segunda bandera siguió constituyendo un contingente indispensable para la defensa de la integridad territorial de la nación y muy especialmente de las ciudades españolas enclavadas en el norte de África. Ahora, la triste y lamentable política de defensa del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero ha decidido su disolución. Quizá no resulte un paso extraño teniendo en cuenta que fue ministro de defensa José Bono, que no tuvo empacho en borrar el lema de a España servir hasta morir de una academia militar. O que ahora es ministra de defensa una nacionalista catalana que presume de pacifista. O que la política exterior del gobierno de Rodríguez Zapatero se basa en una fantasmagórica alianza de civilizaciones o que la reforma militar tan necesaria ha quedado reducida a crear una unidad sometida a las órdenes directas de Rodríguez Zapatero, a la que el pueblo ha bautizado con el nombre un tanto sarcástico de División ZP. Sin embargo, en momentos en que el denominado eufemísticamente vecino del sur sigue reclamando contra toda justicia el dominio sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y sobre las Canarias, pocas medidas hay más disparatadas que la disolución de la segunda bandera de la Legión. Se trata sólo de una muestra de cómo trata el gobierno de Rodríguez Zapatero a los héroes de la nación y de cómo la política de defensa del presidente del gobierno no es mejor que la que se relaciona con la justicia, el fomento, los asuntos exteriores o, por supuesto, la economía. Sin embargo, los que conocemos la historia de la segunda bandera recordaremos siempre a esta unidad disuelta por razones injustificadas como un ejemplo admirable de entrega a la patria hasta sus últimas consecuencias. Nada cabe añadir a lo dicho por César Vidal. O quizás sí. Sí, me parece que sí. Yo continúo p i d i é n d o l e cuentas al rey. Y ahora, para finalizar, os comunico que he recibido una nota de nuestra querida blogger Aguabella. Bello nombre y bello y sentido texto el que nos envía. Dice así. Aquel triste 11 de marzo. Hoy mi alma vuelve a llorar por la sangre de los que allí perdieron la vida, por los inocentes que fueron cobardemente asesinados por un terrible acto terrorista. Este acto jamás será olvidado. Madrid, España entera, llorará por siempre este día. Aquel día mi corazón quería romperse. Escuchaba la noticia en la televisión y sabía que mi marido tomaba ese tren. En esta misma estación, cada día para acudir a su trabajo. Comencé a llamarle por teléfono, pero no me contestaba. Le llamé a la oficina y nadie sabía nada de él. Solo que no había llegado al trabajo. Todo era un caos. Valero, tú lo sabes bien, y bien que lo sé, agua bella, y bien que lo sé. Y yo estaba allí. Pasé momentos terribles que se me hicieron los más largos de mi vida. Finalmente, Recibí su llamada, él estaba bien. Dios quiso que aquel día mi marido tomara el tren anterior y no estuvo en aquella estación, en aquella masacre, en aquel infierno. Tuve una, una alegría infinita al saber que estaba a salvo, pero también una amargura profunda, un dolor que desgarraba mi alma por los que allí quedaron, los que tomaron aquel tren. Te diré, amigo Valero. Que perdimos a un compañero de toda, de toda la vida. Él sí que subió aquel tren. La memoria debe permanecer viva, que nadie olvide lo que sucedió aquel 11 de marzo de 2004. En eso estamos, querida Guabella, en que nadie lo olvide, en que todos los españoles. Cuando llegue el 11 de marzo, formemos una piña y estemos allí para honrar a nuestros muertos. Y ahora, para finalizar este programa, nos despediremos con las mismas notas que comenzamos: con esta música maravillosa, con este himno solemne que honra a España. Desde Madrid, España, y para Radio Anticetape. Os habló José Luis de Valero.